Pone bueno, saludos en el Chibi. Y presento al Fidel Fideroa. Saludos ¿sí? Fidel Fideroa, prelegos, tri, esperanto, sen, dudek vin, yaro,in, kunigante, popolo,in, Practicante culturo y Pider Figueroa Martínez nací y esté en la Estado Michoacán, México, en mil novecientos doce. Nietas que mi ingeniero de vin, perdón, de vin yaron en la azúcar industrio que li de segnis caimontis du fabrico Liestis profesoro en Universitato Nazia Autonoma de México, UNAM, dún de exces semestre. Esperantillis en 1905 kvinde Kvar. Helpe de Tibor Sekel. Partoprenis en Nau Universalay Congreso. Kvar Tutamérica y Congreso de Esperanto. Kay Kvar Nazia y Mexica y Congreso. Publicicis articolon en ciencia revuo, que en alia, alian en la comuna libro Nofa y Armido. Por omaggi la centiarillon de Esperanto, organizis diversa evento en el México. Intervivo en radio, cae eh, tovo, prelego y cae en y une un señorino Guadalupe Vega. Y estas chiquillas de un En el Foro Cultural Coyoacanense sucesan un festo, un partofreno de la ambasadora, que es el al día el polando, que la el eh, perdón la representante de UNESCO. Resumo, digas, fidel, Mi men, Jan, vindec o jaroin kunijante al popoloi, fratillante frati cum personai. Comence en mitnautzen vindec var, mi al al tutmondai mondai kulturoi, al pluralandoi. landoi. ti ogni principe per decento da letergue amico et sed anca al ligante al ligante al decodo associo tamen affine legante libro encai revuon poste ad ilande practicante niam linfon a Jan e de Milnauzen Kvindeck Sept Partoprenis Universaline Congreso de VA Crom Alian Chu Regionain Chu Nazian Nun Peze Shajjata de Tionda Esperanta i Plezuro i Kai Rememori Mi Venas al Vi Konti i Ci Memorayoj por Lo tuve y le inter y es Bueno, bien, ya Bien, Do, mi mente no salmí la paolona. Caimí e eco menciona. Que estas tres fuertes emocionitas. dice Mia coro forte batas, oh, mia coro, oh, mi coro. Ni un exalto foro de mi brazo, con estas fortes de mi maestro, de mi creinto, de mi cara a la lengua, ni una cara a la mlingvo ki forma sparto de ni acoro de ni apenso kai ki u cunigas nin en tiusi emotia ai momento ni congresas por di por disconigli ni alingvo ne nor disconigli ser por organizi la movadon kel folye landa en internació innovado y se estas prefere eh, con iše interronda y familia hoy por vivir la lingüe porque ni chio y cabo la borton menor parole se da esculte diversa en voocho estas pli familiara y rondo que hoy kuni ga nin nenur pere de la limbo el corailando el corai eh kuniloi pro tio di esta chitie nenur por organizi que hay disconegui la mova don matian nun tempe esas y Internacia y Congreso hoy. Universal y Congreso ese en México dan al Mayeli cae al Martín que hoy fuerte laboras por removado dan al Ilí ni un organice la Como por comunicar, por practicar la lengua, estas tres más fáciles. Pero tío, uno debas alogar y de a maniere, porque por aproximir la la, la persona que hay con él, pienso. Do entre la multa y convenio que mi partoprenis pleno donde en fin de los años en fin de los años mi además no solo personas historias sino también objetos que en un Mi disdonas intertió y comenzas porque ir y practico. Mi nurre amasilles libro en ser caseto, que son bendo, que miam disdonas silen, miam disdones al Martín, que hay al, al, al Mayele, miam. en banigues tri tri grande ipacoy con proximu medio 10 kg y garreboi ca libro i quimias que un que un farecumili esta lleno por mi have it time da mas mas mas garreboi kai pro tio mi faris tri grande ipacoy garreboi kai libro i por Uno, uno y Paco por la nor parto del lalando alía por la centra parto caí por la Chefuro México. Poste, mi faris alía un gran tampacón, me debe Charlie tres más fáciles, por mí ya me está, si lo mete más fáciles, eh, marchi. mira chévere. que me mi que libro y, y vivir el manigsan a la estraro a estraro de, de eh, Martín preferís que uno de, de control dividido temas Chiu rebu, chiu numero, char interigi estas, quelca y rebuy, quelca y numero y de revoi que estas tres, llaman tres, maloftai, que estas, adquiris grandan valorum, tralayaro y tuyan pases, estas historias, estas historias y numero y de revoi no metió de. de la revu monato que que comence este es, este es el donita eh, por por este semana posee estas es no tempe monata revu protio la no monato cae la unua número que este es eh, que este es presentita Este es no eh, tumita que alta costo cumplí alta costo eh, aquí es la, la alta presión en en Golden número y de de y Reboy han gran valor Do, en la en la en conveno mi de no vejabas que el caín que el ca entregó por por lo tú me interví. tú te heble vi en cautivos en la en la pacayo de, de libro y chubías estas y, tonita, y nun interví, interlaces tanto Tu teble vi, trovos, vipo, astrovi, quelca en pezoy, con alto valor. Menor historia se dan cao harta, cae ciencia. Estas, no me estas, ejempleros de la revu, ciencia revu, y en mi la, en mi verquis articolo, estas han cao quelca y con la un persona y no me examé, exam, eh, la voz de Samejo estas en en cassette casedo. Eh, estas han dado la, la curso la, el donita curso por Televido que parece eh, en estabas en en Osono. Eh acá inicia tesis en Tempe Millamne en esas y han corti la en la curso Bartoprenes Joaquín Rocillo se se poste y en esta Joaquín se poste la es li es la, la onua la onua en la onua loco se poste resignisal a, a la curso y solo la aprobó de la de la y Lí faris. También vi pocas tres en sí. estas curso en el próximo décodo de la lección hoy dos que ganamos uno el tío y el tío y el y Rigardante en, en, en la computilo. Eh, se, se vi bolas, se, se, vi, pova, se vi bolas, Rigardi la tutan curso. Dos que vivíanos la. Uno que hay, la lia Estos Nur eh, heble Junique intervi Por rigar de la tuta en curso, dos no, con acuerdo con, con tío y yo ya en aulalía casero. Eh, dos ni lo tumos, ni lo estas de cuar paco, de cuar más grande de paco. Eh, no milotomus interdecuar personoi de la chestantoi kai tiokio gainos la la unuan aula de cuaran bombolo denu cheti por el manila la, la loton la tiwigainos kai bombolo lego y no tiokio Gainos Loton Debas Parola y la Lingon Debas eh, Almena Ulegi, Charlie Debas y la, la enjabon de la de la Paco Do yubolas las Loterion Bombolo Levo Vica y ni, ni don ni donon La número de la de la de la de la lotería. subí a esta espléndida? de recomienzas estas? Eh, 14 estas, bar, eh, de bar, perdón, de bar número, cae. Eh, veno, la, la uno, veno. Número uno, número uno. Ni perdón perdón un momento Fidel prefieras que eh, unúe al menos y tire la de la de kvará la la lista y esto de unue ¿La de kvará you have la de kvará estas en la plástica saco ¿De kvarás 14 de Bene. Yes. Donazzo de Cavara. Paesaggi in Austria. Oriento y Occidente. Catálogo de Internazía Esperanto Museo. ¡No! Cara Fidelo, mi bolas diría a Lí oh, wow. sí, que estas personas que volas para Oli Esperanto. Ser antaúe, chine povas, ler la limpo. Uh -huh. Do, si decidís venir a Congreso, que es leer mi Esperanto, y en ti momento, si estás con la respondencia, de parola, mi Esperanto es muy buena, la donación de mi. ¡Muy bien! Y me dice que es Esperanto. Es el que has querido aparecer que, que sí, sí. Y que ahora tienes el compromiso porque te ganaste el premio. Que ya te como me quiero. Gracias. <ríe> <ríe> <ríe> <risa> <risas> <Dame. risa> es es pro tío mí unue a vertis que chiu y y bolas, luz y loterión, paroli o almena blegui la lingon. Dame. no Dame. Dame. Dame. Dame. Dame. Dame. Dame. Dame. Eh, que hay por mete la rubayón, yo me comprenas <risa> porque porque ah. vi meto la rubayón que ah. ni más por hoy ni más por hijo las alónones ah. esas esas tres valora tres valora pecho Esta aparte, estas apartenas a la Esperanta Museo de de de de, Siso, de Sislando, la Esperanta Museo esta es, esta es la catalogo de Chuy de Chuy libro que yo ya que estas en la museo ¿Qué? ¿Qué? Minor, Minor, mi no mi no, llevas no confesín que mi han un de Gisin. <risa> <risa> que pertenecía al Museo de Viena. Mm -hmm. Y que no se lo robó. <risa> la, la <risa> chula de cría. Chula de cría. Y es, sí. la, la de La pone Bueno, el pritio, pritio eh, Estas en Java libron por ingeniero por fisiquisto y chartemas pri, mo, movado de fluida, e, por, eh, por Daniel, hable por Daniel de esta Daniel Moreno y estas ingeniero. Por li estos de tres valores al libro. También vi gainis, que hay vi sivos que un fari con la libro. Se vine, compré una gin, meto gin en la forno La de De tía, de dúa, sepa, chube la de cría, de dúa, de Don Catria. De cría. Don Catria. ¿Este Esto es lo que De cría, y en estas. Bombolo lego. Bombolo lego, porque ahí sí un priqueo tema en jabón. Bombolo lego, Alile. Donazo de cría, atento. Especiales por ingenieros. Cay man libro Pri, Transporto de Fluida Estión, Coyoacán, México, en Dudekdu, Figueroa, ¿De Donazo de Tua Donazo de Tua Donazo de Tua Donazo de Tua yes don Esteban Tino yes no, no, negra vas William ¿Sí? ¿Sí? Moscotes William ¿sí? Moscotes sí. hicieron espera Kevin sí. ya pobas Leguina sí. yes yes ¿Sí? eh, ¿Sí? hable más rápido yes negra vas don Ángel de <tere> Duva diversa producción que ejemplero de ciencia <tere> riguo <tere> como <tere> yo <tere> acá México Dumil mm. de du es el <risa> <risa> pues, Estas, estas, eh, pollo por Métila De De De Здравствуйте, es me de gratulón? ¡Sí! me voy que un tiempo me vida! vidas y qué número fineras de de de de de de la de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 <risa> y dirás acento, prefieren por virus, aparte Entonces, de brochure y Versailles. Esta es la lazo. So <risa> Bien, esta la ruya, la ruya libreto. Dios de la de amor. No, la deca, ¿quién graba la deca número? No de, deca, deca número. No Bombolo, bombolo. La beca, número. No ah, vi hay en la Play Bella. Que hay que hay historia. Leonazo. Historia en México. En la movada Mexica. Eh, bombolo Lego. Lego, Gui. Al tabla Bombolo Lego. ¿Puedo ah, hacer algo leer? No. Sí. Don Anzo Deca, concedo con el evento por Ocasici, la Secretaría de, de Esperanto, en la Foro Cultural Coyoacanense. Dici esta organización de señorino, Guadalupe Vega. ¿Qué me está diciendo? Gracias, amiga. Gracias. Uh, uh, uh. Uh, uh. y valleroa con la ambasado de la holanda uh, y estos bonos se vi de sobre estas historias interés que yo porque no los Donacho Deca Casedo con la evento por homaje a la Senyadillón de Esperanto en la foro en Foro Cultural Coyoacanense. Giestis es organizita de Signorino Guadalupe Vega y ingeniero Fidel Figueroa con la helpo de la ambasado de Polando. Coyoacán México 2012 Fidel Figueroa. Y esa aparte del ambasador, que eh, es el de la ambasada de Polando, que hay alía el austríaco, que la representante de UNESCO, MEM. Este es tres y to, tres bonas. No me vaya. Los personajes Danan sin y Tuchi Donanson dan con Tuchi, Shuchi. No sé con la, la donación agua. que eu acabei de adotar um animalia pro lino. ó, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito Partidos de la chilana, el corteo, Calella, la Leyes, Hispan, Dum, Dum, Van minutos minutos aparte inter yo en radio red que un país al que en Káis Mexica está en estadistas en en mil Não, não sem. Não, back, não. Ah. do do mil Thank you. la la, la intervió Farita Pérez de Radio Red estas tres contatan estas tres contatan de radio estación en México que ahí intervió es proximamente mi me rememoras me mi organización intervió en, en Radio Red la intervió es proximamente personas Yo, en, esta, en la caseta Ya estas historias, historias y interlocutores. Que hay aparte estas, dos eh, capítulos y canto de la, de la libro Kalevala. Kalevala, esta es la epopeo de la Finlandia hablando, de Finlandia. Estas es tres velas, tres velas tre poemas. vale valan Mi mi ne me mora chuestes, ye debe ser en la Hispana Lingua. Mi mem traduquis, mi mem curagis traduque do do capítulo por porque por disconey interti y uné si po vas la la Antanación Lingua, estas tres vela y que hay. Que y do la ócara la boca donazo gracias bravo sí. donazo ócaro y bongólo nevus a la público donazo ócara casedo un labocho de quad members de la mexicana instrumento percusivo en entrevista en la guita c de radio educativo es gratu... Dos se va? ¿Dónde se va? ¡Ah! <laughs> ¡Ah! ¡Chumes y povas leyes! <laughs> ¡Chumes y povas <laughs> leyes! Gracias a vos. Donatzo, Zepa Pertiuchí Onip Pobas Ausculti, Folcloran Mexican musicon El senditan de Radio, Radio Universidad. Ah. Kaila. Kaila Esperantan, Canzonon. Eh, de, Fali de Falistelon. De Stelon. Coyoacán, México 2012, Fidel Figueroa Martínez. ¿no? Sí. <tose> de, de, de, de, de La canción la de Stelon. Estas tres velas canto, tres velas cantono, eh, traduquita en Esperanto, de cubanino. L es y la cubanina es la escena <tose> de, de Luis. César. Seis. Es el César. El seis. Seis? César. ¿este es? 6. Sí, igual. El 6. Seis. seis, ¿Sí? Aquí está. esta estas. en estas, bien estas. ¿Qué hojas la número 6 Ah, bombolo. Sí. Bombolo. Bueno, bueno. sí. <risa> bueno, <risa> <risa> bombolo. Soy pobre de ella y la enjabón. Donazo César. Casero con la bocho de San Cae calzono de los hombres. De desempleo de, de ciencia, rebujo, y enjabas artículum fallo tri. Uno, tri. Now. Desde de, de mi México, Me pensis que, nurche mí o casas, que mi coro fuerte batas. Oh, mi coro, no me salto forro. La bocho de Samejo. <risa> bueno, en la número en cuina. Eh, de nun cuara, tía, dua, cae, nur. <risa> la uno aposte. La cuina. Que está la quina, Qué la. La cuarta cae. Tria. Donazo. Donazo. Donazo. Donazo. Dua. Dua. Cuarta. Cuarta. Tria. ¿Qué vuestras? Donazo. Tria. Tria. Yo la numero 2. La Clara. La Do bombolo, eh, unue la bombolo, la, la dua, la dua, esta. y el bombolo lego, la dua, ¿no? yes. donazo dua, duca cedon con la lección, unudú, tría, caipuas de la televida curso Esperanto Pasporto a la, a la tutamondo, el donita de Esperanto Ligo por Norte Usono, Coyoacán, Mexico, Dumil de du. we es que sigue lo corandazo dola la tía bombolo Lego educa cento estoy con la lección o vinas cesa sepaca y boca con la curso amonita en la había en Cojolca en México domingo de lú dola la cuara que haces qué hago la cuara Cuara. ¿La cuara número? Cuatro. ¿Piensas que estás en la sala? que no. la ¡Ah! la ah, no. Yo considera la primera? Coyojal México, humildo. Gracias. Gracias. Gracias. Atendo, Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. de Gracias. de Gracias. de Gracias. Um, de Gracias. de Gracias. Gracias. Gracias. la Gracias. Gracias. Señor Igoras Ligari la completa en curso y de el consenso con la XI estando de amigos y un y la donante nueva Núa y a Cazubar y de Bacésica y la donante de Núñez Villa Mesas Villa Mesas con Liguita Villa Unjaba la compromiso de la becumben por Ligalde ¿En México? ¿En México? En el Chapultepec, en México. ¿Tú vi ya en México? Sí, ya es. Tío, tío, tío, curso por, por vidila para, por leer ni la lengua en Esperanto, en Pérez de la televido este es el Donita de enusono de Elna Esperanto ligo por no de Lucy Harmon. que hay mi mi paga y empresa un por dieu chico curso ¿Lo nombre, ¿Lo, para, lo no ni debes rapidé que yo no me ya No. la rapide in la tempo ya finis, la uno a Estas tres belegas gramojona disco. Um, y el donita de Chila Chávez. Uno la play estará en chiti estas brasilanino. Sí, yo voy a poner mi cara amigo Chila Chávez. Sí, mi hija, un gran nombre es uno de Juan Chila Chávez, ¿no? Bueno, me que no iba a tiempo porque vi lo Prilín. este es uno de la play el estará esperantista y no en Brasilio o en el mundo, que es tres buenos amigos. Y éste es que la gramofona a disco valora la pena. Right. Estas es tesoro, estas es jubelo. Y <tose> un eh. No mejor con una disco en havas delegan canción o interpreta De profesión cantistor. Can Acompanata de profesión musicísticos. Ancao, con tu so, char, poemón. Originales bebidas de Shila Chávez. Minem Productis Ladisco. Bonamico Diez de Migas. Sigis, vine en bon México, yes, don Malonga de Estaba. Genin, oye a la diseño de. un grupo nacido y Laboris, Coyorca, México Yerli Laboris de la en la ONU, en Nueva York que preterpases preterpaces voy al la... yo muestro la foto de Y en esta sí chavos chaves. Hay profecía y profecía y santista y profecía y y musicista. do de daurinde que la tempo y en flugues, que hay una que ni malfermo la cumben, <risa> la prelego, ni dan casalbicho y proviache esto, que dan con albi por... Doleré mi an, mi ancorón. Que ahí la aproximan con